Mundo Bateco, Noelia Dugu, Telefónaren Vestaldeán. Buenas tardes, Noelia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, decíamos en el principio del programa que hoy te tenemos a ti desde Chiapas, desde la delegación de Mundubate de Chiapas y bueno, pues para hablar un poco del trabajo que realiza esta ONG como todas las semanas y esta vez pues más concretamente para conocer el trabajo que realizáis en Chiapas y también pues la situación de, de esta región de de México. Entonces, bueno, pues si quieres nos puedes empezar contando un poco desde cuándo lleva Mundubat en Chiapas y cuáles son los ámbitos de trabajo en los que en los que han metidos. Uh -huh. eh, bueno, pues Mundubat eh empezó el trabajo en apoyo a eh, los refugiados guatemaltecos cuando el genocidio en Guatemala. Eh, y bueno, la delegación en Chiapas Actualmente estamos acompañando los procesos de construcción de las autonomías zapatistas, eh, principalmente. Es el trabajo territorial que hacemos. Eh, trabajamos eh, pues, eh, en el marco del poder local y del desarrollo endógeno participativo, eh, pues en lo que sería una incidencia política eh, para abogar eh, por el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas eh, y en particular eh, pues con el conflicto eh, interno y resuelto, ¿verdad? Desde 1994 cuando es el alzamiento eh, pues eso, la construcción en resistencia del proceso de autonomía eh, pues de los caracoles estatalistas eh, Trabajamos lo que es educación eh, salud agroecología y eh, salud reproductiva y sexual eh, como una forma de eh, cambiar las relaciones eh, de poder entre los hombres y las mujeres y, y buscar eh, por parte de las comunidades y de las estructuras de los sistemas de salud eh, una forma de, de evitar eh, la muerte materna con una atención específica hacia las mujeres desde una perspectiva amplia que nos lleva a plantearnos por qué eh, pues las mujeres mueren, por qué están más desnutridas eh, y así, y acompañando las estrategias de las comunidades para dar la vuelta a esa realidad. Uh -huh. eh, a veces la, la revolución eh, zapatista se ha, se ha idealizado... Seguro que tiene muchas muchas virtudes, pero igual eh, lo que estás eh, comentando tú... ...pues es un poco una desidealización de, de esa idea que podemos tener, ¿no? Eh, ¿Nos puedes hablar un poco sobre la situación de, de la mujer, de los derechos de la mujer en Chiapas? Mm, bueno, eh, pues... Eh, eh, ...la situación de las mujeres en México... Eh, como en otros muchos países, incluidos el norte global, eh, pues es eh, peor y obedece a una cuestión estructural de subordinación, ¿verdad?, de las mujeres, eh, pues eh, en, en las sociedades. Eh, en, en las sociedades campesinas e indígenas, eh, pues esta realidad, eh, pues también está en eh, Pues eso están muy divididos los roles entre hombres y entre mujeres eh, para en lo que sería la economía familiar y todo el sistema social de las comunidades eh, tradicionalmente eh, las mujeres eh, pues no han estado al frente de cargos comunitarios han estado relegadas de la educación porque pues su destino es eh, pues tener hijos verdad y cuidar de ellos y de sus familias. Eh, Y bueno eh pues esta situación se ha ido revirtiendo con el tiempo eh en lo que es las comunidades zapatistas eh, o en el proceso político eh, eh, autonómico no de los caracoles, pues esta realidad se ha reconoció desde el principio de la lucha y fueron las mismas mujeres zapatistas, verdad. Las que lo denunciaron y hicieron una realidad diferente para ellas mismas y para sus hijas, entonces eh, este reconocimiento de esta realidad y un marco de derecho pues eso es dudo el principio y está la ley revolucionaria de las mujeres eh, y bueno pues pues sí ha habido cambios de posición no eh, desde el principio que, que se hace la educación autónoma, tanto niños como niñas eh, tienen que ir a la escuela. ...y de esto hacen seguimiento los promotores, las promotoras... ...las comisiones de educación, ¿verdad?, y las autoridades. Eh, en esto hemos visto que se ha ido eh, dando la vuelta al rezago educativo. Hoy podemos ver que eh, pues en las primarias es, eh, prácticamente hay una paridad... ...entre niños y niñas, que en la secundaria cada vez eh, pues son más las, las niñas... ...que han pasado de las primarias a las secundarias... Y también vemos cada vez a más compañeras eh, en espacios de construcción de la autonomía como promotoras de salud, promotoras de educación, juntas de un gobierno, eh, participando pues en la, esta construcción social. Entonces, eh pero pues lo cierto es que eh, en las sociedades, pues se eh, llevan un tiempo en cambiarse y todo parte a partir de la conciencia y de las acciones, ¿verdad?, para revertir la situación y en ese proceso está. Se ha reconocido también cuando fue el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, pues sí se reconoció, ¿verdad?, que los avances no habían sido tantos como, pues como hubiera cabido desear. Eh, pero bueno, eso también es una crítica positiva encaminada a seguir construyendo, ¿verdad?, eh, un mejor futuro para las mujeres. Bueno. Podemos, si quieres, también hablar un poco de, de otros ámbitos, quizá te dejo elegir los que te puedan parecer más interesantes, de, de esa sociedad zapatista, de esas eh, juntas de buen gobierno, de cómo funciona un poco la sociedad en, en Chiapas. En Chiapas o o de las eh, comunidades autónomas bueno igual eh, podemos compararlas si quieres para que tengamos sí. conciencia también de de cómo es eh cómo cómo no son eh, esas comunidades que no son autónomas uh -huh. eh bueno eh la verdad pues eh, desconozco un poquito más cómo están funcionando eh, otras organizaciones verdad. Eh, porque pues no estamos acompañando eh, así tan cercanamente. Eh, pero bueno, la diferencia yo creo eh, que a lo mejor ahí es la posibilidad, ¿verdad?, que hay para hacer cambios estructurales cuando se está construyendo eh, una sociedad en principio diferente, con nuevas estructuras organizativas, ¿verdad?, eh, una educación autónoma que te permite, pues, Eh pues incidir también eh la salud autónoma, o sea al ser una construcción del pueblo no mientras que hay conciencia y hay una voluntad política eh, en esa construcción se pueden ir generando esos cambios eh, y creo que el resto de organizaciones campesinas e indígenas pues tienen la misma problemática, creo que los mismos retos eh, y a lo mejor lo que no tienen. Eh por la opción eh, o el proceso de transformación que hayan decidido a lo mejor las mismas posibilidades, pero pues creo que sí que que si sí se estarán haciendo esfuerzos y hay, hay por ejemplo un un tema es que eh por cómo se conforman las mismas comunidades cuando se hacen ejidos... Eh, la titularidad de la tierra está eh, principalmente mayoritariamente casi exclusivamente en manos de hombres ante el proceso que hay de privatización de la tierra muchas veces las mujeres se quedan desamparadas y solamente queda en pues en la cabeza de familia en el que está dentro del título de propiedad la decisión de vender y sobre esto pues por ejemplo el centro de derechos humanos de las mujeres está haciendo una campaña no eh, para pues eh, sacar a la luz no eh, esta problemática y la vulnerabilidad de las mujeres por una cuestión de justicia, no y pues no sé dentro de poco sacarán los resultados ¿no? de esta campaña de sensibilización que están llevando a cabo H uh -huh. no sé si trabajáis en en otros ámbitos junto junto a los eh, zapatistas zabatistas o las comunidades autónomas, pero en otros ámbitos que no estén tan relacionados con la situación de la mujer o vuestro trabajo se centra sobre todo en en ese ámbito mhm uh -huh. pues eh, enmund es eh, hay una estrategia territorial que se eh, por el momento eh pues es este acompañamiento a la construcción de las autonomías. Y por otro hay una estrategia territorial en la que se eh, está apoyando la agenda verdad eh, de organizaciones eh feministas eh para eh, o afinar no eh, instrumentos eh, para cambiar las relaciones de poder o incidir en la agenda de las mujeres y con eso tenemos eh, pues relación y hemos tenido con diferentes organizaciones el eh, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, eh, también ahora estamos con SIAM, ¿verdad? Y pues desde ahí intentamos eh, apoyar eh, a organizaciones o a agendas que desde las mujeres están planteando un cambio de la situación. Si quieres, para, para ir eh, terminando, podemos hablar un poquito de, de los retos, tanto de estas eh, autonomías como de los retos propios de de Mundubat en en Chiapas y y junto con, con estas autonomías. Uh -huh. Eh, bueno, pues la eh uno de de los problemas, bueno, ya ya hablando del contexto es que bueno, eh los acuerdos de San Andrés eh que fue a lo que se apostó durante mucho tiempo en el 2001 hacen una contrarreforma, ¿verdad? Eh que tiene cambios de fondo que no permiten un ejercicio de la libre determinación como pueblos y una participación en la nación que no les lleve a desaparecerse como forma de vida, cultura, ¿verdad? eh Desde el 2001 hasta ahorita, eh pues eh, el conflicto sigue abierto, no... Eh, esa, contra, esa reforma que hubo no... Eh, solucionó el conflicto eh, las comunidades optaron por seguir construyendo la autonomía por los hechos eh, y bueno eh, yo creo que el reto es eh, por el momento pues seguir fortaleciendo eh, este proceso de, de post territorial eh, por otro lado pues es un poco se necesita una solución nacional y que se implique en otros movimientos y agentes políticos para poder llevar esta solución eh, pues eh, verdaderamente y sosteniblemente. Eh, pero bueno, eh, lo cierto es que la iniciativa de las comunidades en el 2006 es la otra campaña eh, que se trata eso de buscar alternativas desde abajo y a la izquierda Eh Que construyan un país, pues entiendo que desde las diferencias eh pero desde la o sea desde las diferentes formas de ser y concebir las sociedades eh y pero al mismo tiempo con igualdad verdad con alguna forma en la que pues eso que no haya algunas culturas que dominen a otras o un proyecto político económico capitalista que. Eh, pues que nos lleva a la eliminación pues de culturas, de pueblos, de formas de ser, a una reconversión productiva, a una reconversión de de las sociedades. Eh es difícil esa apuesta, ¿verdad? Eh y luego por otro lado la agenda de pues de lo que sería el gobierno eh mexicano en consorcio con otros gobiernos en el mundo que abogan por pues lo que sería el capitalismo en su fase neoliberal, ¿verdad?, eh pues tiene su agenda bastante definida y a largo plazo, y es pues la implantación del proyecto Mesoamérica en Chiapas, en México, ¿verdad?, y la Iniciativa Mérida, que es la forma de control de la resistencia de la población a esta imposición. eh Y bueno, en los últimos tiempos, pues esta cuestión se ha visto más claramente y lo que hay es una agresión a a los territorios autónomos y también a cualquier otro proceso político porque hay diferentes eh procesos políticos en México, ¿verdad? Eh pues es criminalizar los movimientos sociales, criminalizar la lucha social, se invisibiliza lo que está pasando en México, hay un cerco mediático y y pues un reto Creo que en este contexto en el que ha habido una ley nacional de seguridad a propósito de lo de la guerra contra el narcotráfico, eh, que eh, se ponen al país en una especie de estado de excepción y, sin embargo, pues la lectura que sale a nivel internacional o, o en los medios pues es otra, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que se trata de visibilizar... de de visibilizar y de buscar pues los vínculos de solidaridad no solo con los pueblos zapatistas, sino con el pueblo de México que creo que enfrenta un futuro bastante per pues, bastante duro, no solamente para los pueblos zapatistas, sino para cual, cualquier otro proyecto político de resistencia y de defensa del territorio o de los derechos. Sí. Pues a ver si sí, con nuestro trabajo y, y con el nuestro, ¿por no también?, pues conseguimos darle la vuelta a todo esto. Tendremos ocasión, Noelia, si quieres, de hablar eh, más sobre el trabajo que estoy realizando, sobre la realidad de, de Chiapas y de las autonomías zapatistas. Por hoy lo dejamos aquí, si te parece, y nada, pues sí. agradecerte tu participación en nuestro programa. Muchísimas gracias. Bien. Quería también, eh, si me permites, pues en Donostia va a haber un foro, ¿verdad? Eh va a haber representación de Chiapas, también de otros países, eh pues eso, eh invitar a o invitar o eh, a, eh comunicar que va a haber este espacio, que va a haber información, ¿verdad? eh disponible para todos todas eh, quienes estén interesados. Y y bueno, es el 26 y 27 en noviembre, ¿verdad? Pues nos quedamos con con esa invitación. Muchas gracias, Noelia. Bueno, muchas gracias a vosotros que estáis siempre